Es un honor dentro de este recinto eh, exaltar a una mujer en un grado tan alto y como mujeres creo que nos sentimos representadas y no quiero dejar pasar por alto este hecho porque como hecho simbólico creo que es un mensaje muy bueno que se puede dar a la sociedad y que fortalece las políticas sociales y la promoción de los derechos de las mujeres. Esto significa la naturalización de esta situación, la, la sociedad hoy lo ve con una naturalidad que es fantástico que una mujer hoy sea generala del ejército argentino. Los antecedentes de la coronel es licenciada en psicología, licenciada en sistemas, una mujer que hace el manejo de idiomas sin ningún inconveniente, lo que hizo que sumándole a todas estas cuestiones que han dicho las señoras senadoras de una cuestión de género, realmente por sus propios méritos y no por su sexo, es que realmente nosotros hemos estado acompañando realmente este ascenso que nosotros entendemos que es lógico y natural.